modulada día especial de hoy en el que se va a dar como saben el debut de la selección española en este mundial de rusia y en el que nosotros también vamos a hablar de fútbol porque este próximo fin de semana vamos a tener actividad y además ayer se disputaba la final del trofeo de san isidro que se adjudicó finalmente el equipo de las pirantes por tres goles a dos una eh, final muy competida igualada sobre todo en la primera mitad ...hasta bien pasada la media hora podríamos decir... ...el partido pues registró esa igualdad pocas ocasiones... ...pero Aspirantes se adelantaba en el marcador... ...y además lo golpeaba dos veces... ...porque muy rápido, eh, muy rápidamente se ponía con un eh, 0 a 2... ...acortaría a distancia el conjunto de los vampiros... ...pero la segunda mitad... Eh, no terminó de reaccionar el equipo aurinegro y, en este caso, Aspirantes se eh, tomaba el control del, del encuentro, sobre todo con un buen dominio en el centro del campo, que le permitió, eh, gozar de algunas ocasiones, conseguir el 1-3 y, a partir de ahí, prácticamente casi sentenciar el choque. Hubo una última reacción de los eh, vampiros. En este caso, creando ocasiones eh, como para haber acortado distancias antes de que llegara el 2-3 a, a a bueno, falta de cinco, unos cinco minutos para el final del, del encuentro. Los últimos minutos pues, no fueron tan eh, podemos decir ajustados como se, puede, se podía presumir con un marcador tan apretado porque ninguno de los dos equipos crearon ya ocasiones eh, claras. Hoy no vamos a hablar del trofeo de San Isidro, lo vamos a hacer el lunes. ...porque queremos eh, tratar sobre todo dos temas fundamentales... ...el primero de ellos, hablar de esa maratón de fútbol 7... ...que se va a disputar a partir de las 11 de la noche de hoy... ...y hasta prácticamente, prácticamente la misma hora de mañana sábado... ...un total de 10 equipos participan en este evento... ...organizado por el Ubrique Unión Deportiva Senior... ...y que va a repartir pues 850 euros en premios... ...600 para el ganador, 250 para el subcampeón... ...habrá trofeo al mejor portero y al mejor eh, jugador... Y de esos 10 equipos, 4 son eh, de fuera de nuestra localidad y 6 de Ubrique. Veremos a ver qué es lo que pasa. La verdad es que va a ser un acontecimiento eh, deportivo eh, totalmente novedoso porque hasta el momento yo no recuerdo mmm, que se haya disputado ningún encuentro en el Antonio Barbadillo a altas horas de la madrugada. Eso de las 2, de las 3, de las 4, de las 5 e, e incluso amaneciendo. Eh, será espectacular. Eh, jugar un partido de fútbol mientras amanece no mientras eh, se aclarea el, el día pues solo van a poder vivir en su carne los jugadores que vayan a participar en esta maratón que nos comentan desde el bricuñón deportiva señor que eh, la idea sobre todo es eh, que sea una jornada de convivencia entre los componentes de los distintos eh, equipos eh, un partido cada hora comentar que eh, en este caso Eh, la final se disputará a las diez y media de la noche, si no hay ningún retraso. Eh, lo, la intención es que todos los partidos se jueguen de forma consecutiva y que no haya eh, ningún, digamos, ningún paréntesis entre, entre las distintas fases. Solamente en la final... Eh, la semifinal, la segunda semifinal está pre previsto que termina eso de las 10 y la final se jugaría a las 10 y media al menos para dar minutos de descanso al ganador de la segunda semifinal. Como decimos, en unos instantes vamos a hablar de ese asunto y también vamos a hablar de otro evento que se va a celebrar en nuestra localidad el próximo eh, sábado, día 23. Eh, en este caso vuelve eh, Brooklyn, el torneo de 3x3 ...de baloncesto callejero... ...que organiza el Club Deportivo Brooklyn... ...o lo que es lo mismo, Antonio Moreno... ...y que este año tiene previsto... ...que se celebre en la cancha de la Reina Sofía... ...a partir de las 7 de la tarde... ...porque además quieren darle un carácter nocturno... ...entre las actividades que se contemplan... ...competición de baloncesto 3x3... ...competición de fútbol 3x3... ...y competición de crossfit 3x3... ...además de danza, baile, etcétera, etcétera... ...en unos instantes estaremos hablando con el director y promotor de U brooklyn con Antonio Moreno, para que nos explique exactamente y con la mayor brevedad posible eh, lo que tiene previsto organizar en la cancha Reina Sofía, como decimos, el próximo sábado, día 23 de, de junio. Eh, comentar también eh, que este fin de semana pues, nos va a dejar algunas citas interesantes en lo que se refiere a compromisos de los ciclistas y corredores de nuestra localidad. Tenemos en el, eh, en el apartado de atletismo señalada tres pruebas, dos por montaña, la cuarta nocturna de San Antonio, que se va a disputar a celebrar en Montejaque mañana sábado, eh, con dos distancias, una de 35,8 kilómetros y otra de 23 y medio y la segunda carrera por montaña de Igualeja, que será la sexta prueba puntuable para la Copa Provincial de Trail de la Diputación de Málaga y que se va a desarrollar en el entorno del Valle del Genal y de la Sierra y de Sierra Blanca. 19 kilómetros de recorrido tendrá esta prueba, pero atención unos, uh, un desnivel acumulado de 2600 metros, nada más y nada menos. Y el domingo, para los amantes de las carreras populares, la más cercana que hemos podido comprobar la tenemos en Barbate, la décima carrera popular solidaria Villa de Barbate de 6,2 kilómetros. En ciclismo pues también vamos a tener actividades interesantes. La cuarta carrera, Guillermo Carrasco, puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, que va a tener lugar en la localidad sevillana de Lora del Río. Y el tercer rally, eh, BTT Ciudad de Baza, gran premio David Valero, puntuable para el Open Andalucía de la especialidad. Dos pruebas van a contar con presencia ubriqueña y sobre todo también, eh, y esto fuera ya de lo puramente competitivo, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza para esta madrugada la undécima ruta BTT eh, Ubrique-Tarifa por el GR7. A las 2 de la mañana van a salir de la Plaza de la Estrella para afrontar más de 130 kilómetros unos 140 kilómetros por el Parque Natural de los Arcornocales, pasando por Jimena, Castellar, la estación de San Roque, subir al puerto de Ojen y finalizar en una veintena de ciclistas van a estar presentes y van a participar en esta, en esta prueba. También quisiéramos eh, destacar la prueba que se celebró en el día de, de ayer en nuestra localidad y que organizó el Club Ubrique Orienta, la prueba de Leo el Principito, una cita, una prueba de orientación en la que participaron pues, multitud de, de equipos formados por eh, padres o tíos o ...o familiares... ...junto con un, con un menor... ...en el que pues tuvieron que... Eh, ...leyendo un mapa pues localizar... ...diversas balizas que consistieron... ...en lo que son frases... Eh, ...y dibujos... ...del libro del principito... ...del libro de Antoine de Saint-Exupery... ...que... ...por lo visto se lo pasaron bastante bien... ...nos han comentado que... ...bueno pues hicieron un montón de actividades... Eh, pues en este caso tuvieron que buscar una botella de agua como la que eh, en este caso deseaba el protagonista de, del libro eh, al, al principio de la obra eh, tuvieron que en este caso hacer un puzzle eh, construir un avión e incluso como decimos llegaron incluso a conocer ...al propio autor de la obra, Antoine de Saint-Exupery... ...que fue caracterizado por uno de los componentes de Lubrique Orienta... Y estuvo, eh, ...y estuvo incluso firmando los ejemplares... ...que entregaba la organización a cada uno de los eh, participantes. Como ven, pues una actividad muy divertida... ...sin motivación eh, competitiva ni sin clasificaciones... ...simplemente por el placer de hacer una prueba de orientación... ...y además intentar promover en la medida de lo posible... Eh, lo que viene siendo la, la lectura y por último también quisiéramos comentar que eh, bueno, este fin de semana en lo que Fútbol Sala hoy no va a haber eh, competición como saben pues porque coincidiría con ese partido como hemos dicho antes de la selección española pero el sábado sí vamos a tener los cuartos de final del trofeo Ignacio Peralta que son los siguientes, el pabellón en el pabellón a las 9 de la mañana Brille 1979 Zulema a las 10, eh, Autoscuelas de la Sierra Guas, Quedeque. A las 11, La Espuela, eh, Estudiantes. Y a las 12, Inter de Lian, Revolución. De estas cositas vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Centro Veterinario Razas. Nos hemos trasladado a la calle Ingeniero Martínez número 103, frente a la farmacia de la calle San Sebastián, donde le seguimos atendiendo de lunes a viernes en horario de mañana y tarde.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 Patrocina la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique.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 Este viernes 15 de junio, última sesión clasificatoria con la participación al baile de Cristina Prado Carrasco, de Córdoba. Al cante, Juan Vélez. Recuerden, será a partir de las diez y media de la noche en la Peña Flamenca Dubrique.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 ...5 y 45 minutos de la tarde, vamos eh, a entrar ya directamente en materia... ...recordando parte de las actividades que van a tener lugar este eh, fin de semana... ...hemos adelantado antes algunas en el sumario... ...ahora nos vamos a quedar hablando de esa maratón de fútbol 7 de Lubrico Unión Deportiva... ...24 horas de fútbol 7... Y, y también pues, eh, vamos a hacer referencia tan solo a ese partido que se disputaba ayer, esa final del trofeo de San Isidro, 2 a 3. Fue el resultado final a favor de aspirante, como hemos dicho antes. La primera media hora, que por cierto, eh, algunos no pudimos ver, eh, según nos comentaban, pues fue eh, igualada, eh, disputada, ...y con muy pocas ocasiones... Eh, ...hasta más o menos la media hora... ...en el eh, minuto en el que Ángel Román... ...conseguía eh, romper eh, el, el marcador... ...y poner el primer gol del partido... ...0-1 y rápidamente... Eh, ...también llegaba el 0-2 con un gol en propia puerta... ...un resultado que parecía ya que podía... ...sentenciar el choque... ...pero rápidamente acortó distancias... ...el conjunto de los vampiros... ...conseguía el, el 1-2... Y en la segunda parte, pues, eh, eh, comenzó con el aspirante de nuevo mandando en el marcador y logrando el 1-3. Eh, lo intentaría también los vampiros, tuvieron algunas ocasiones, no la aprovecharon, consiguieron el 2-3, pero ya era demasiado tarde, cuando apenas quedaban cinco minutos para el final del, del partido. Por cierto, los goles de los vampiros, obra de Fernando Sánchez, y Iván Moscoso, los de aspirante, como hemos dicho, Ángel Román, Francisco Monterrubio y un gol en, en, propia, en propia puerta. ...se impuso por la pegada sin duda del, eh, de los aspirantes... ...que ha sido la mejor en la temporada... ...la mejor eh, delantera... ...el equipo más goleador... ...con una cifra pues bastante amplia... En, la, ...en lo que ha sido la competición liguera... ...y en este caso y en este partido... ...se pudo comprobar eh, pues esa, ese olfato de gol... ...que tienen los delanteros y los jugadores... ...del Ubrique... Eh, eh, ...del Ubrique perdón... ...del conjunto de los aspirantes... Eh, comentar también que el club de senderismo Los Tres Caminos organiza mañana una ruta por el Cañón de las Buitreras, dividida en dos actividades. Una que es el descenso de cañón, eh, pues que va a estar coordinado por la eh, empresa Experiencia Audor, y otra va a ser una caminata, en este caso, en la que saldrá desde el punto de encuentro hasta la estación de Cortes. Desde aquí se dirigen a la boca del trasvase para posteriormente dirigirse al camino de Gaozín. ...cruzarán por el Puente de los Alemanes... ...hasta el Charco de las buitreras, ...donde si el tiempo acompaña, que creemos que sí... ...porque ya la temperatura ha subido... Eh, ...pues para darse un, un, un chapuzón. Pues otras actividades y estas ya acuáticas... ...que bueno, con, como decimos con esta época del año... ...o por lo menos hasta, hasta la semana pasada a lo mejor no... ...pero ahora ya eh, sí que pega pues un bañito... ...en este caso las rutas pues ya van a incluir... ...esa posibilidad... Comentar que la Asociación Ciclista de Ubrique, aparte de la ruta a tarifa de mañana, eh, también pues, eh, va a llevar a cabo la vigésima ruta de su calendario cicloturista, con el recorrido Ubrique-La Ribera, El Gastor, Los Villalones, Montecorto, Puerto de Montejaque, Alamillo y Ubrique, de 101 kilómetros. Y el Grupo de los Perea va a, ser, va a hacer el domingo la ruta Ubrique-Mojón, Puerto de Gales, Diego Duro y Ubrique, de 80 eh, kilómetros. Eso en cuanto a actividades de agenda. Eh, antes hemos comentado el resto de las referidas al mundo del atletismo y del ciclismo. Recordemos también que esta noche habrá una vele, una velada de boxeo en Alcalá de eh, Guadaira, donde el ubriqueño Domingue, Domingo López Janeiro, Yesero López, va a debutar en el baloncesto amateur enfrentándose a Selu Castillejo, un boxeador ya experimentado local, un boceador local, de, de, como hemos dicho, de Alcalá de Guadaira, y que eh, afronta su último combate dentro del amateur, amateurismo, porque eh, se pasa profesional. Pues dejando esto a un lado, vamos a hablar de una de las citas que va a tener lugar dentro de poco más de una semana, y hablamos de la vigésimo quinta edición ya de U-Brooklyn, el torneo de baloncesto callejero que organiza el Club Deportivo Brooklyn, o lo que es lo mismo, Antonio Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Parece que está por ahí, pero que no, no contesta. Vamos a ver si tenemos posibilidad de, de hablar con él eh, y de que nos escuche y nosotros lo, lo podamos escuchar eh, a él. Bueno, parece que ahora está ahí. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí, escuchábamos el ruido de fondo, pero no escuchábamos tu voz. Parece ser, Antonio, que Brooklyn volverá a, Ubr a Ubrique la, la próxima semana y que al final lo podrá hacer en lo que es en el entorno del pabellón. Cuéntanos cómo se ha fraguado todo para que finalmente eh, hayáis vuelto a lo que es la cancha Reina Sofía. Eh, yo sigo pensando que, un, bueno, lo dice eh, eh, leyendo sobre derechos humanos de manera general, Malala, ¿no?, eh, trabajando por la paz, dice que un niño, un profesor y un lápiz y un libro pueden cambiar el mundo. Entonces, si de si nosotros se tratara aquí en Ubrique, y pues, las actividades que hacemos, eso de la juventud y de los entrenadores, junto con una pelota de baloncesto y el libro, por supuesto, pues también pueden capacitar el entorno y, y como ha presentado diciendo que es la edición número 25, uh -huh. pues nosotros te hablo de, de mi generación, ¿no? personas que tenemos entre 20 y 30 años pues eh, incluso mayores también, han, han crecido jugando en los veranos, en la cancha de la Reina Sofía no en un espacio público y mediático, ¿no?, eh, con personas que pasan alrededor y la verdad que igual que hay otros momentos en los que ya sea un pleno municipal interviniendo o en personas hacia los, los trabajadores en el servicio público, en este caso los, los del gobierno, Pues hay que agradecerle que se hayan decidido por, por modificarla y, y allí vamos a hacer el evento. Primero porque la Asociación de la Avenida España y las personas, eh, ahí hay un misterio con el Gobierno y en, en concreto con, con la alcaldesa, que es ella la que se niega y la da prioridad a otras actividades como cruzar con coches por una avenida peatonal. Y no nos permite realizar un evento que es social y que, como decías antes, eh, con entrenadores y con jóvenes y con mm, deporte y con educación, se puede capacitar a una sociedad. No vamos a entrar en una energía negativa porque hacemos las actividades en otras zonas del mundo en las que hay muchas menos posibilidades. Así que le agradecemos de nuevo que hayan eh, afectado la actividad. Uh -huh. y, y será pues dentro del recinto del pabellón, como te has dicho. ¿sí? Uh -huh. Bueno, digamos, no es lo que ustedes queréis, que, que sea en el centro no. de la avenida de España, pero tampoco es lo que fue el año pasado, ¿no? La vez, eh... No, por supuesto. Ya hemos pasado de unos extremos a otros. Desde hacerlo, imagínate, en 2013 te puedo poner un ejemplo, porque son muchos años ya, y no hay una zona concreta para unir personas. Simplemente que afecta de una manera mucho más positiva a la sociedad de cualquier ciudad por la que vamos pasando. Si se hace en una zona más mediática y céntricas, pues disfrutan muchas más personas, son protagonistas muchas más personas y también el, el siendo inteligente, un gobierno, pues tendría que aceptar todo tipo de estas actividades. Lo único que nos queda ahora mismo es que una decisión personal, dependiendo de una familia o de otra, como se gobierna en los pueblos, y a partir de ahí, pues, mmm, lo que te decía, en 2013 no lle nos no, no llegó de vuelta una crítica diciendo que como realizábamos la actividad en el botellódromo, que es una zona que está muerta y que no recibe el apoyo, hay allí un bar casi clandestino y personas que tratan también de, de crear canciones en locales que hay alrededor, por la zona de detrás de la Plaza de Toros, pues decían que nosotros estábamos promocionando el alcohol. Fíjate qué cosa más increíble. Así que ya lo que hacemos es aceptar cualquier tipo de... De decisión Ya sea humana, logística, económica Y aplicarlo hacia los ciudadanos que quieren participar En las actividades que vamos a, a realizar el sábado que viene uh -huh. Bueno, a diferencia de, de otras ocasiones A esta le queréis dar un carácter nocturno, ¿no? ¿Qué es lo que quieres llevar a, a cabo exactamente? Porque en otras ciudades lo hacen En esta época eh, también lo he vivido en otras zonas Y mmm, nocturno no quiere decir que vaya a pasar la madrugada entera Pero en vez de empezar a la... Tarde noche, la digamos, mañana, ¿no? ¿Que será una actividad de tarde-noche? Claro, en vez de empezar por la mañana y un día y medio, primero no tenemos los recursos económicos para realizar una actividad de este tipo. En este año no tenemos una colaboración ni externa ni de apoyo público. Se decide apostar por otras actividades en el pueblo, cosa que eh, ahora que está de moda hablar de los ministros de Cultura y de Deporte, pues yo creo que se están equivocando, y, y como el dinero es público, eh, la única manera de cambiar esto es o con las generaciones siguientes que cambien la energía en, en esta ciudad, o con una decisión personal de, de un grupo que, que provoque un cambio en la ciudadanía. Siempre se nos llena la boca de hablar de causa benéfica pero la causa benéfica viene durante el año, no con una situación particular de un día. Eso lo tenemos que tener claro todos los deportistas y todos los educadores y profesores y después los ciudadanos, que son responsables de sus actos. Imagínate que esta actividad recibe cero participantes, pues si fuera así entonces seríamos nosotros y sobre todo yo como coordinador cuando me plantearía si realmente hay que seguir mmm, en este pueblo. Uh -huh. Pero como no es así, pues por eso van 25 decisiones uh -huh. y, y sobre todo eso que el deporte y la educación y la cultura siempre están unidos unas con otras A este respecto, Antonio, lo que se refiere a participación, hemos pasado esas primeras ediciones cuando era la novedad de una participación considerable con, con muchos eh, de todas las edades, mucha gente de todas las edades además, incluso gente que venía de fuera a prácticamente una participación testimonial en las últimas ediciones. ¿Está agotado este formato de Brooklyn o, o, o es todo lo que le ha rodeado lo que hace que la gente no participe? Mm, hay cosas que no se pueden explicar con palabras y se, yo creo que es inútil porque hay momentos de la vida que, que son solo eso, son emociones que se desbordan e incluso la FIBA, la Federación Internacional de baloncesto no había aplicado en esos años, como tú hablas, en los principios entre 2005 y 2010, uh -huh. eh, el aspecto social de un tres contra tres. Lo podía hacer Adidas, eh, algunas marcas, patrocinadores, con proyectos de responsabilidad social y aplicaba eh pues sus recursos, ya fueran económicos o materiales, a ciudades grandes, sobre todo, donde se veían estos eventos yo había tenido la posibilidad de jugar con jugadores en Estados Unidos y, y ver lo que la marca en One había estado haciendo años anteriores en Estados Unidos y, y tuve el apoyo del Cabo Lubrique yo soy jugador del Cabo desde pequeño y de los y no el socio más joven de los más jóvenes siempre de hecho en esta última semana atrás con los cuatro equipos que ha habido he realizado entrenamientos técnicos y de aspectos emocionales y escribiéndole que necesitamos de ellos para que el baloncesto en Nubrique no, no decaiga. Porque ellos ahora mismo tenemos la seguridad de que al menos cuatro años más, hasta juveniles, eh, los mínimos más que hasta juveniles, pues mira, si los entrenadores hace, hacen una labor mmm, de, de campo y con un proyecto que, que dura para cuatro años, al menos se puede hablar de que el baloncesto se está manteniendo, si no evolucionando, pero al menos manteniendo en Nubrique Pero lo más importante fue que, que, que en el aspecto local fa, eh, el factor sorpresa se ha perdido y el factor uh -huh. económico hasta que yo no eh, fíjate en 102 países que, que llevo viajado y, y, y justo cuando termine esta actividad en ubrique pues voy a voy a realizar la parte de la segunda parte del proyecto de europa total por el norte y el este Entonces, en el momento en el que yo tenga algo que realmente pueda influir, porque yo sé también mis limitaciones como persona y a las estructura a las que me debo, cuando tenga algo que ofrecer que realmente haya que reivindicar y, y apostar mucho más por la sociedad en Ubrí, que lo, lo voy a hacer. De momento, eh, el, el, el evento está... Eso, hay que colaborar y el espacio entre las personas para trabajar juntos, ya sea... Eh, ...por placer o, o por alto nivel o, o simplemente por pertenecer a, a otra a otra actividad diferente... ¿no? ...que, que a, la gente, a, la, a los deportistas y a las personas siempre nos gusta eh, aprender de personas diferentes... ...y eso es lo que ahora mismo, el sábado que viene, entre el deporte del baloncesto, el del fútbol... ...y a lo mejor alguna actividad física y sobre todo el teatro con Diego Corrego... ...que va a hacer eh, y va a exponer a situaciones un poquito más emocionales también y de risoterapia, junto con unas mujeres que realizan gimnasia de mantenimiento, con Jorge Villagrán, pues eh, estamos esperando algunas academias de baile, si vienen o no, si les viene bien la, la fecha y, y algunas invitaciones de fuera, pero ya te digo que cuando no estamos en las situaciones idóneas para invitar, Yo considero que este es mi pueblo y cuando voy a otro pueblo, a otro país, me gusta que me traten como si yo fuera de allí, local. Entonces, ahora mismo en esta situación yo no estoy. De hecho, mira, te podría decir que todavía no, no me han confirmado si tenemos eh, gradas supletoria ni si habrá una impresión de tal, de cuál Estoy ahí en el aire y la comunicación a veces falta. Yo creo que ese es el factor que tiene que que prevalece, que haya comunicación. Uh -huh. Si sí. con este colectivo no lo hay, tendrían que ser claro. Pero por otro lado, siempre hay, hay una diferencia entre lo que dice la alcaldesa y cómo guía a los concejales. que Eso también puede ser ya fijándose en qué liderazgo aplica la alcaldesa. Si es más totalitario, más autoritario o es mucho más democrático y permisivo y permite que los concejales puedan destinar esos fondos públicos a, a estas actividades. Porque si no, ¿dónde se van a ir, ¿no? Bueno, lo, lo cierto es que uh, ahora mismo el, el deporte del baloncesto del 3x3 parece que está repuntando, no en Ubrique, pero desde que se anunció que iba a convertirse en deporte olímpico, sí lo, en otras localidades, o al menos he tenido constancia de que se están organizando torneos eh, en el que Ubrique fue pionero en su día, cuando era un deporte casi desconocido aquí en España, ¿no? Sí. Y, pero también te digo otra cosa, que un 3 contra 3 ahora es un arma que se usa mucho en los clubes de cantera para recaudar fondos, con lo cual no se hace con el objetivo y con la meta y la misión real de ofrecerlo a los ciudadanos de manera gratuita, sino que ya tienes que pagar a lo una camiseta o le tienes que decir a los padres que paguen 3 euros por inscrito y después está el alto nivel, porque hay unos, unos torneos dentro de... están en doors, quiere decir que están... Eh, y están fundamentados por las reglas de FIBA. Todos los, todos los campeones y las puntuaciones de esos eventos van al campeonato ya sea europeo, mundial o incluso a las Olimpiadas en Tokio 2020 del baloncesto 3 contra 3. Entonces, eh, hay dos extremos. Eh, eh, tú, tú, tú te miras y en el panorama nacional lo que es el baloncesto en la calle siempre ha estado un poco como, como está la música del rap, está un poco como de lado Eh, no se le apoya de manera social en, en la en los medios ni, ni en los patrocinadores un poquito la federación que apoya porque está obligado porque este es uno de sus aspectos la, las actividades lúdicas y el aspecto del alto nivel del 3 contra 3 eh, se ve mucho por como te decía por por captar fondo después si te fijas también después en la parte de las diputaciones o de la junta las comunidades autónomas eh, un 343 una manera muy fácil de en un día de decir pues mira ya hice una actividad ya hay apoyo al deporte y después durante el año no hacen nada relacionado con el deporte del baloncesto porque el tres contras tiene el aspecto social en la calle donde los patrocinadores pueden mostrar su imagen y eso es lo que realmente en que no no he llegado ya a conseguir que que las personas que gestionan los, los las administraciones no vean ese aspecto social Siempre han visto más que una molestia y eso se contagia a los ciudadanos pero después ver de las caras y las personas ya hacen una foto en el día en el momento y los comentarios te lo digo porque yo me recorrí desde una punta a la otra de la avenida españa y habla con todos los comercios y con 40 personas dentro del círculo de, del centro eh, qué les parecía ese tipo de actividad informándole con los horarios y están estaban todos de acuerdo eh, hubo un comercio que nos firmó que no estuvo de acuerdo por temas personales seguramente y a partir de ahí demuestra que los humanos nos unimos nos unimos eh, de, de eso se trata no uh -huh. entonces ubrique pues es igual que en cualquier otra eh, ciudad de españa no de españa desde bueno, de, del mundo porque los tres contras tres ahora se Mm, se han realizado también además en Manila, en Filipinas, el campeonato mundial hace poquísimo uh -huh. y, y de ahí salen plazas pues de, de, de, de países súper pequeños como Andorra, Mónaco, eh, eh, Liechtenstein, ¿no? eh, Luxemburgo, que, que que no tienen ese nivel en el 5 contra 5, entonces se dedican al 3 contra 3, son inteligentes porque yo que sé se, se les le facilita ahí la vía de... ...de los viajes, ¿no? A los deportistas... ...le puede ofrecer una... ...una vivencia... ...a nivel global, de alto nivel... ...cuando no tienen por otro lado... ...la vía del 5 contra 5... ...por número de ciudadanos, yo lo veo... ...lo veo... ...ocurrirá como el voleibol, playa... ...una actividad que que, que... ...que está dentro de... ...de la sociedad, en cualquier ciudad... ...donde haya playa, vas a ver los veranos... ...o, o unas redes de voleibol... ...o vas a ver gente jugando al bolivón, eh, yo creo que es sano. Y no solo el baloncesto estamos hablando, sino de manera general que se faciliten estímulos para, lo, para las personas que, que practican deporte. ¿no? Bueno, centrándonos en lo que va a tener lugar ese sábado 23, en lo que va a ser esta 25ª edición de Brooklyn, ¿parece que tenéis intención de tener un torneo de 3 contra 3 de baloncesto, de fútbol y de crossfit? Bueno, el crossfit es una situación un poco... En general, porque al fin y al cabo lo que, no, no es un deporte, es una marca registrada y se hacen pues una especie de olimpiadas también en Estados Unidos brutales y se ha puesto ahora mismo en marcha pues un montón de, de naves. Eh, las he visto en Madrid, las he visto algunas en Francia, en Italia. ¿Y, no, y en Ubrique también, también? Claro, claro, con Álvaro la he visto de Crossfield y he visto que... Mmm, Porque la han adaptado a las personas que porque es que eso se basa al fin y al cabo en el principio de, de la evolución de la persona del bienestar todo ese tipo de actividades si un ciudadano se decide hacerlas por sí mismo no necesitarían de esos servicios no estoy diciendo que no tengan que hacerla porque además están cobrando por ello y, y se ha convertido en algo privado Pero a lo que me refería, que ese circuito de actividad física puede ser dentro de una gincana de una colonia infantil o puede estar dentro de un colegio en una clase de educación física o la puedes hacer por tus propios medios en un parque que también eh, o, o en la calle. ¿no? Entonces, todas esas cosas lo que hacen es crear otro vínculo con personas que que, aunque no sean... Del, del baloncesto del fútbol pues pueden sociabilizar con un grupo de personas que ofrecen otra alternativa porque es verdad que siempre tiene que haber personas que propongan y personas pues que se que, que accedan a esas propuestas no no hay obligaciones ninguna eh, si vemos que en el propio evento han salido solo dos inscritos pues bueno pues eh, le explicamos la situación y, y ese y y esa primera actividad de, de ejercicio físico de croce como quiera llamarlo Pues se pospone y ya está no, no hay una, no está cerrado de momento que es a lo que me quería referir antonio es muy fácil, es muy fácil prepararla porque se requiere solo de, de un espacio abierto y, y ya sean flexiones, eh, elevación con una pelota, darle una diana y todas esas situaciones pues se montan sobre la marcha. Uh -huh. antonio ¿quiénes podrán participar en, en esta en esta competición Las inscripciones son gratuitas ¿Dónde se pueden escribir. Totalmente, gratuita por internet, ubruclean3x3.com, barra total Spain, en el teléfono, 653 90 56, y, y después por el email, ubruclean3x3 gmail.com. Y no hay límite eh, de edad, ¿no? ¿Qué qué? No, no, no, para nada. La palabra límite ya la hemos quitado desde hace muchos años. En las propias actividades empezamos hablando de que no hay línea, que una línea puede ser una barrera o un límite, y abrimos la actividad a personas de cualquier de cualquier franja de, de edad, vámonos, y, y sobre todo de condición social. Eh, lo que sí ponemos en Urique, porque suele haber personas que saben cada año que de momento hemos podido realizar una en, en los veranos y otra en, en Navidad, es un día antes eh, preparar la, lo que es el torneo en grupos de tres, de cuatro, de cinco, si son partidos de, de más o de menos tiempo, que normalmente son de ocho minutos, Y, y si sobre la marcha llega alguien, ahí es el aspecto pedagógico el que tiene que prevalecer y abrirle las puertas a cualquier persona que quiera participar, aunque no se haya enterado por las redes. Ya fíjate que en los primeros años mmm, nos encargábamos de, de mover en ubriques pues, en todo el comercio, poner la información, ya nada. Ya sabemos que el foco está en las personas que realizan esto y los que preguntan después por teléfono algunas veces. Así que siempre abierto y, y sin límite. Uh -huh. Antonio, estamos casi sin tiempo eh, y me gustaría tratar otro asunto contigo, pero si sí puede ser de forma breve y ya otro día pues lo ampliamos y era lo que tú comentabas, lo de esa gira no por, por Europa, otra parte de, de la gira por Europa, que nos comentabas que pues vas a llevar a cabo eh, por los países, sobre todo por los países del norte de Europa y del y del este. ¿Cuánto tiempo tienes previsto estar por ahí? Pues es muy probable que, que hace un año y medio porque de si esta es el esta es la esta es la máxima ya, por, es decir, si consigo con éxito realizar actividades en todos los países hasta Noruega, desde Noruega iría hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Uh -huh. Entonces, ahora mismo hablando de fechas, simplemente terminar la actividad en Ubrique Eh, esperar si me voy a ir andando en bicicleta en transporte público o en vehículo personal también me quedé sin él y eso afecta mucho a, al desarrollo de, de las actividades a partir de ahí los contactos con las ciudades o los, los países, las federaciones ya algunos están hechos y otros estamos esperando sí que es verdad que en agosto eh, a nivel mundial se suele parar un poco no es como un mes de, de descanso mental y físico Ya dentro del alto nivel, pues bueno, ya cada uno desarrolla sus capacidades. Pero como yo normalmente y las personas con las que tratamos suelen estar relacionadas con el deporte base, eh, es más importante para mí apoyar a la base de la pirámide que la punta que ya recibe patrocinadores y ayuda y entrenadores personales, pues ahí eh, vamos poco a poco, porque siempre se abren. Siempre hay personas dispuestas a apoyar y esperando que llegue alguien nuevo para pa aprender. Eh, uh -huh. Yo creo que, que esa debería ser la, la constante. Por lo tanto, entiendo que vas a comenzar este próximo mes de julio, tu idea es comenzar este próximo mes de julio sí. para recorrer, eh, veo por aquí 23 países en Europa y después... Son los que quedan claro y ya el año anterior recuerdo hablar contigo en alguna situación entre eslovenia croacia también no rumanía y uh -huh. y esa era la parte del sur del mediterráneo y del este y ahora lo que toca es el norte y el este hablando del este de Rusia, ucrania moldavia y Estonia lituania no entonces esa parte del norte y del este que que la verdad que hay mucha ilusión porque habla del individuo y de las y de las capacidades Eh, como sociedad en el norte cambian mucho los valores como, como como sociedad, con el Mediterráneo y el norte y el Báltico cambia mucho entonces esa zona no, no la conozco personalmente y, y como voy a entrar en contacto con personas que se dedican a, a tratar con ciudadanos con jóvenes, con deportistas pues la verdad es que creo que me va a moldear un poco más la, la mentalidad y espero eso después de aplicarlo al, a las siguientes actividades Sí. Que tu intención Entonces, es si retomar la, la gira de, desde África, ¿no? Donde la dejaste la otra vez. Claro, claro. Si sí. vamos a tiempo y todo va eh, sin mucho imprevisto, pues espero entrar. No sé si voy a entrar por Egipto o voy a entrar por Argelia o voy entrar por, por Marruecos, pero lo que tengo claro es que Libia lo tengo muy muy complicado. Hay un índice muy elevado de secuestro cuando eres internacional, no es 100% pero claro, con un coche extranjero y hay dos partes, una de rebelde entonces en Libia de momento no, no entraría por ahí, a lo mejor en 2019 o 2020 ¿sabe? Eh, se queda ahí en el aire y, y ya las rutas lo que tengo de ventaja es que hasta Nigeria más o menos ya he visualizado cómo se cruzan las carreteras qué, qué espacios son los actos y los no actos para pa, para cruzar y desde ahí pues, hasta Sudáfrica por lo, por las dos partes Entonces, la verdad que ahora mismo estoy muy ilusionado y que esta actividad de Nubrique Serva sirviera para para, eso, para encontrar otro vínculo y que en el verano siguiente ya estemos cerquita de esta efectividad. Uh -huh. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. No tenemos más tiempo, tenemos más temas que tratar. Y nada, te emplazamos para una próxima ocasión para que nos vayas ampliando esto, esto últimos y vayamos conociendo tus pues, pasos de nuevo en una, en una gira internacional. Antonio, muchas gracias. Venga, pues compromiso con vosotros y eh, agradecido de, de que sigáis promocionando el deporte. Un abrazo. Gracias a ti, un abrazo, hasta un luego. Abrazo. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de fútbol. La verdad es que el, eh, desde ayer va a ser algo ya ineludible durante casi un mes por el tema del Mundial, pero aparte digamos de lo que es el fútbol de élite vamos a tener eh, fútbol también en Ubrique al final de la Liga, el, o el final de la Liga no, no significó que hubiera terminado todo lo que es la competición del balompié. De hecho, todavía, como pudimos comprobar ayer, sigue adelante lo que es la Liga Local. Y en este caso, este fin de semana, como saben también, eh, se va a organizar una nueva cita, un nuevo evento que por primera vez se trae, Ubrique, un maratón de fútbol 7 que se va a disputar desde la tarde-noche... De, bueno, desde la noche de hoy, no la tarde-noche, sino desde la noche de hoy hasta, pues prácticamente, eh, desde las 11, prácticamente hasta las, a la misma hora, pero del, del sábado Más de 24 horas consecutivas de Fútbol 7 Enseguida vamos a hablar de esto con uno de sus promotores, ya saben que este torneo lo organiza Lubrico Unión Deportiva Vamos a hablar con su entrenador, con Miguel Domínguez Miguel, buenas tardes Buenas tardes, tú. Como decimos, ya hoy echa el telón este formato novedoso que traes aquí a, a Ubrique, una maratón de fútbol 7, y que no sé si ha tenido la, la acogida que esperabais en un primer momento. Pues sí, ¿no? La verdad es que lo llevamos organizando dos años, pero lo hemos en modo en modo que duraba un mes, durante el mes de julio, ¿no? Uh -huh. Pero este año decidimos hacerlo en un día, a ver... Y probando este nuevo formato pues tenía buena buena solicitud entre la gente, ¿no? la verdad es que sí estamos contentos, tenemos 10 equipos, que nos da para jugar 24 horas seguidas que era nuestra idea sí, a lo mejor nos han faltado unos equipos más pero también viendo las fesas que son eh, estamos contentos con la inscripción que hemos tenido Porque en principio la, la inscripción estaba limitada a, a 12 equipos, ¿no? Era la idea que tenía que, con la que partíais, ¿no? Sí, la idea nuestra era intentar llegar a 16 equipos, ¿no? Sabíamos que era difícil, puesto que ya hay maratones casi por toda la sierra y por los, y por la bahía, ¿no? Ahora cuando empiezan las maratones de fútbol, hay torneos, tenemos también la Feria del Bosque, que sabemos que atrae mucha gente y la verdad que, que esperábamos intentar llegar a 16 equipos, ¿no? Pero estamos contentos con con los que están inscritos. Supongo, Miguel, que, que será un quebradero de, ca de cabeza buscar fechas para, para un evento así, porque es que prácticamente todos los fines de semana ya están copados, como tú dices, hay multitud de maratones, de fútbol, eh, de fútbol sala, competiciones de todo tipo por aquí, por la sierra, y, y claro, no se puede hacer ni mucho antes del verano, porque todavía están las, las competiciones fe federadas funcionando, ni ya metidos en el verano porque no podéis contar con gente, ¿no? Sí, claro, nosotros este año nuestro pensamiento pues, era no intentar en julio pues no tener que estar implicado, ¿no? Porque no empezamos en julio ya luego también tenemos a finales de julio empezamos la pretemporada y que mm. era claro, no pues lo único que tenemos de para desconectar un mes, ¿no? La idea era intentar estar este verano pues, desconectar de fútbol, ¿no? Porque ya son dos años que cuando te pones a mirar son dos años seguidos, ¿no? Porque, bueno, seguido Te quiero decir que ya nosotros vamos... Nada más que terminar el último partido aquí y ya hemos tenido o hemos de reuniones es decir que eh, quedamos uh -huh. unas dos veces por semana que todos nos paramos no pues por lo menos por eh, tener tener un poco de tranquilidad y por eso era la idea de hacerlo simplemente en un fin de semana uh -huh. ahora hablando también con muchos organizadores miguel eh, están también preocupados por el tema del mundial de que no le coincida con las pruebas deportivas que tienen. Un ejemplo, por ejemplo, eh, lo tenemos claramente en el maratón, ¿no?, de Fútbol sala sí. Vamos a ver cómo sale la cosa, esperemos que el, España vaya lo más adelante posible, pero eh, que no os coincida, ¿no? Sí, hombre, la verdad que nuestra idea era, por ejemplo, lo que, a lo que te refieres, pues sí, la verdad que afecta, ¿no?, porque nuestra idea era empezar a lo menos a las 8 de la tarde uh -huh. y termina un poco antes, ¿no?, sobre todo con los equipos de fuera, pero coincidiendo con que España era hoy a las 8, tampoco lo vamos a poner y empezar a las 10, ¿no? termina España y empezar, por eso empezamos a las 11, más que nada. Uh -huh. Pero que, que sí, que traerá problemas el Mundial y más la que España llegue a la final y, y que haya muchos problemas a cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Bueno, 10 eh, equipos participan en esta primera maratón de fútbol, 7. Eh, mayoría abrumadora de, de equipos ubriqueños, de lejos de nuestra localidad tenemos al Timón Holandés, que es de Puerto Real, al UDV de Villamartín, al Frutasnay de Arcos y, y creo que el Jazz también, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Son seis equipos de ubrique y cuatro de fuera, ¿no? Los equipos de fuera es lo que te comentaba ¿no? Son fechas que que casi todos los que vayan a venir a son los que practican el fútbol federado, ¿no? Entonces pues también necesitarán desconectar, descansar y, y es normal, ¿no? Pero que sí, que vienen cuatro equipos de fuera y esperemos que para años venideros pues, pues tenga buena acogida este año para que años venideros los equipos también vengan a, a uh -huh. Del frutas el frutas Night lo conocemos porque estuvo aquí hace dos semanas en el campeonato provincial pero ¿qué nos puedes decir de, de los otros equipos? Timón holandés, eh, UDV y el Jazz, el Jazz suponemos que Bueno, forma parte de, de esta escuela de fútbol, de, de la UEA. ¿Y qué equipo es exactamente el que traen? ¿El cadete, el juvenil, una mezcla de ellos? ¿Habrá bueno, habrá jugadores mayoría obriqueños o cómo, cómo es? Pues hasta donde sé creo que son cadetes los que vienen, ¿no? Ajá. Una selección que ya habrán hecho donde cadete, de la zona de ERE creo que es. No sé exactamente, exactamente no sé, ¿no? El U Deportivo V que es el Villamartín... Creo que el Villamarquín puede haber hecho un equipo, ¿no? Uh -huh. El equipo de Puerto Real y el de Arco que lo pudimos ver aquí hace dos o semanas, ¿no? Seguramente, pues, los equipos de fuera traerán un nivel competitivo y, y tendremos que tener cuidado con ellos porque pueden ser de los que no tengan llevado el premio. Uh -huh. Bueno, y los Dubriques, no sabemos si hay un super equipo si están ahí los eh, las plantillas más repartidas. Eh, ¿Qué nos puedes decir de ello Supongo que serán los habituales de estos dos últimos años, ¿no? Sí, son los equipos que han venido participando estos dos años, ¿no? Lo hacen entre casi todos los equipos que van a jugar son grupos de amigos, ¿no? Que uno juegan con uno y otros juegan con otro ¿no? Y, y nada, espera que todo salga bien, que se desarrolle por los cauces normales y que se vaya todo el mundo contento. Uh -huh. Ahí, ¿podría destacar alguno de los equipos de Ubrique? Eh, ¿por qué, <coughs> que tú creas que puedan aspirar a, a llegar a la final, a alguno más fuerte que otro... ¿Qué nos puedes decir? Pues, seguramente, claro, ¿no? Ha ido hasta Ubric Atlético, estará un equipo Los Flores, estará uh -huh. también un equipo que ha con los cadetes, ¿no? Que tienen a acá los, años, los cadetes y, y cualquier equipo, ¿no? Porque uh -huh. luego pasan dos grupos de cinco y paseo. solamente se quedan eliminados dos grupos en la primera, dos equipos en la primera fase, ¿no? Perdón. Y... Y luego un partido a fútbol 7 se sabe que puede pasar de todo, ¿no? Así que creo que todos van a tener opciones y ya veremos los resultados mañana. Oye, tiene que ser mmm, especialmente llamativo jugar a eso de las 4 o las 5 de la mañana allí en el Barbadillo. Supongo que la oscuridad más absoluta, hombre, con su foco quiero decir, y en el silencio más absoluto de, de lo que son los alrededores, porque no creo que mucho público vaya a estar a esa hora por allí, ¿no? ¿O sí? No sé, cómo se ve la fuente de público, no esperemos que sí haya gente, ¿no? Lo bueno que se juega cada otra horas sin que los equipos creo que no van a poder ir mucho sin poder el barbadillo, ¿no? Darme día, que allí, la verdad que que va a ser para todo una experiencia nueva, ¿no? Yo creo que es la primera vez que veo a de madrugada en el barbadillo. Uh -huh. sí, pero sí. la verdad que sí, que seguramente pues será una experiencia bonita. Claro, porque ustedes le habéis, le habéis vendido esta, esta Maratón de Fútbol 7 más como una convivencia, ¿no? Sí, no, eh, claro, eso es lo que quiere porque la podemos ver aquí en el pabellón, ¿no? pero nuestra idea allí en el Barbadillo, que como bien te he dicho antes, ¿no? una convivencia entre los equipos que vengan, estar juntos y todo se juega acá tres o cuatro horas, así que lo más normal que los equipos pues, se mantengan allí en el campo, ¿no? así que podemos podremos tener allí una buena afluencia de gente. Sí. Uh -huh. Bueno, termina la, terminará la primera fase a eso de las 3 de la tarde ¿no? del, del sábado y enseguida comenzarán ya los cuartos de final. La verdad es que la fase de grupo parece que va a ser más para tomar contacto porque de 10 equipos pasan 8. ¿eh? Sí, como te he comentado anteriormente ¿no? de 10 equipos solamente van a quedar todos eliminados ¿no? y seguramente las fases de grupo pues los equipos irán posicionando para a lo menos intentar coger un, un cruce, ¿no? pero que luego llegan los cuartos de final que a un partido cualquiera seguramente pues le va a poder ganar a cualquiera, ¿no? Y ya eso ahí sí que, que los equipos tienen que dar dos de peso. La final prevista para el sábado, mañana sábado a las diez y media de la noche viendo los horarios no habrá ninguna salvo entre semifinales y la final, una media hora más o menos lo que tenéis previsto de, de descanso el resto ah, es todo consecutivo, no para, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque si no se va a alargar mucho y como te dije y a lo mejor la final puede llegando equipos de fuera es van a salir muy tarde de aquí, ¿no? Esa es la idea nuestra, y entre y final pues para que el segunda la segunda semifinal pues tenga un poquillo de descanso, que no sería algo a seguido, ¿no? Por eso son estas horas. Uh -huh. Recordemos que el principal atractivo que tiene esta esta maratón es el premio, que es Metálico, 600 euros para el ganador, 250 para el subcampeón, y habrá trofeo al mejor jugador y al mejor portero. Sí, ¿no? La verdad que creo que son unos premios bastante buenos, ¿No? el primero son 600 euros el segundo y, y que menos queda unos trofeos. juego ¿no? así que creo que los premios son jugosos y bueno al mismo tiempo por cierto el, lo que es el servicio de bar para poder habitar habitarse eh, durante lo que esto da maratón, es decir se podrá comer beber allí en en el, en el bar va a estar abierto va a estar cerrado por la madrugada que nos podéis decir sobre esto no, también pues, es importante el bar... Lo hemos cogido lo que en el equipo, ¿no? Ajá. Y el barba está abierto desde que comience el maratón hasta que finalice. Vamos a tener para comer y para beber. Uh -huh. Ya saben, para cenar, para almorzar y para desayunar podrán eh, acudir a, a este eh, maratón de fútbol 7 del ubrique Unión Deportiva. Bueno, Miguel, eh, la idea principal cuando organizáis esta, estas eh, competiciones es si ya acaban eh, recogiendo ¿no? lo que es eh, pues parte de, del presupuesto, la idea pues esa que, que sirva para subvencionaros, parte del presupuesto de la temporada que viene. Supongo que ya habéis, habréis hablado mucho sobre, sobre el tema. ¿Cómo va la preparación de lo que va a ser la temporada eh, 2018-2019? Pues hasta ahora mismo vamos bien, ¿no? Ya estamos cerrando puntos por todos lados y, y, y viendo de dónde tenemos que atacar el dinero para, para sustituir un año más, ¿no? La verdad que ahora por eso es la idea del torneo porque nosotros ahora con las ganancias que tengamos del torneo pues es con lo que empezamos a tirar ya hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Y nada, ya dentro de ahora también tendremos los abonos a la venta que es otro punto importante del presupuesto y, y empezar a menearnos como estos años anteriores. Uh -huh. ¿La idea es que los abonos sigan manteniendo el mismo precio o, o van a subir? Bueno. Pues seguramente habrá que subirlo por lo menos 5 euritos, ¿no? Y ponerlo a 20, puesto que en hecho de haber subido de categoría sube todo, entonces el presupuesto se engorda, ¿no? Y creo que a lo mejor pues, un abono 20 euros va, va a salir el partido a euro y pico, ¿no? Tampoco creo que sea una gran suma de dinero, pero nos vemos la obligación de que lo vamos a tener que subir este año. Uh -huh. Y en ese sentido, la, ¿la venta de los abonos va a seguir siendo de la misma forma que hasta ahora? Es decir, ¿los propios jugadores sois los que vais a estar vendiéndolo va a haber un punto donde eh, al, aquellos interesados puedan adquirirlo? No, no vamos a poner punto puesto que ya con los tres o cuatro años pues, los vendemos los mismos jugadores que ya, como quien dice nos vende, ¿no? ya entrega porque casi siempre a la misma gente a la que hay que darle el abono. ¿no? Así que lo vamos a hacer igual que los años anteriores. Uh -huh. Pues nada, pues preparándose ya para lo que va a ser la próxima temporada no vamos a entrar todavía en el tema deportivo como tú dices, ahora toca descansar desconectar un poco ya a finales de julio eh, ya entraremos en ese asunto eh, cuando ya vaya a comenzar la, la nueva temporada. Bueno Miguel, no sé si quieres mandar un, una recomendación un consejo a aquellos que vayan a participar durante esta madrugada en, en esta maratón Pues nada, que vayan a disfrutarnos eh, pasemos un buen fin de semana y Y que gane el mejor y que vaya mucha gente por el barbadillo, que tengan una buena presencia. bueno uh -huh. pues nada, Miguel, que te agradecemos como siempre que nos lo hayas contado. Os deseamos mucha suerte para este fin de semana. Eh, más que suerte, pues eh, en lo deportivo, pues en lo personal, ¿no? Que se divirtáis, que viváis una gran convivencia. Y bueno, y como se dice, que, que gane el mejor, ¿eh? Pues igualmente para ti. Edu, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Vamos a quedarnos en los próximos minutos con el organigrama de este maratón de 24 horas de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva. En principio nos quedamos con la configuración de los eh, dos grupos eh, que conforman este eh, o esta competición, en este caso el grupo A, que, en el que pues, eh, quedan encuadrados los siguientes equipos el CS el Club Deportivo CSK, este equipo es de Ubrique, Los Flores, también de Ubrique, Timón Holandés de Puerto Real, Bar Estación, eh, Frutas Nai de Arcos de la Frontera. Esos son los cinco equipos del grupo A. En el grupo B, el Jazz de la zona de Jerez, como lo comentaba Miguel Domínguez, Los Vikingos de Ubrique, Ubrique Atlético, pues su propio nombre lo indica, Sac Shak Tartabones, también de y el Lu de UV, la Unión Deportiva Villamartín de, de Villamartín, obviamente esos son los partidos, ¿cómo quedan los enfrentamientos? Pues de la siguiente manera eh, el, hoy viernes a las 11 de la noche, Club Deportivo CSK, Los Flores Fútbol Club, a las 11 también eh, está previsto el Jazz, los vikingos, recuerden que se juegan en el campo en el Antonio Barbadillo y que por lo tanto Pues eh, habrá, se pueden jugar dos encuentros en el, en el, a la misma hora, a, a campo partido. A las 12 se enfrentarán Timón Holandés y Bar Estación y Ubrique Atlético Shakhtar Pavones. A la 1 el Club Deportivo CSK eh, y Frutas Nai. A la una también, la Unión Deportiva de Villamartín, Jazz. A las dos, los Flores, Fútbol Club Timón Holandés. Y los Vikingos, Ubrique Atlético. A las tres, eh, Bar, Estación, eh, Frutas, eh, Nay. Eh, también tenemos al pavones la Unión Deportiva eh, Villamartín. Eh, a las cinco, Club Deportivo o CSK, Jardín. Eh, eh, Timón holandés, eh, eh, en esa hora solo habrá, en, en, bueno, en principio, eh, se jugará doble eh, o dos veces en, eh, o dos partidos a la misma hora hasta las dos de la mañana, a las 3 corregimos. Bar Estación, eh, Frutas, Nay, a las cuatro, Jactar, eh, Pavones, eh, UDV, Unión Deportivo Yamartín de a las cinco, Club Deportivo CSK, Timón holandés, a las 6 Jazz, Ubrique Atlético, Eh, a las 7 los Flores Fútbol Club Bar Estación, a las 8 los Vikingos Charta Pabones, a las 9 Frutas Nai, los Flores Fútbol Club, a las 10 UDV eh, los Vikingos, a las 11 Club Deportivo CSK Bar Estación, a las 12 Jazz eh, Shakhtar Pabones, a la 1 Timón Holandés Frutas Nai y a las 2 Ubrique Atlético 1DV. Comentar que Eh, también eh, se van a disputar los cuartos de final Una vez finalice esta primera fase de grupo A las 4, a las 5, a las 6 y a las 7 Serán los partidos Las semifinales a las 8 y a las 9 Y la final se disputará a las 10 y media de la noche Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos el próximo lunes a eso de las cinco y media de la tarde con el resumen de la jornada del fin de semana. Y centrado sobre todo en esa final del trofeo de San Isidro que se disputó eh, ayer, de la que no hemos hablado hoy y que lo haremos ya más tranquilamente el próximo lunes con sus protagonistas. Lo dicho, que pasen un feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes. Bye.